Bueno, Ezequiel, ¿qué, qué espera no hay de la justicia? Sí, esperamos que la justicia reconozca a los pibes como inocentes, eh, sabiendo que eso es lo que son, porque la fiscal no tiene prueba para encarcelar. Son trabajadores que protestaban por un derecho único que es de tener un baño y una cabecera, y no lo pudieron tener. Y gracias a eso protestamos, y hoy en día nos están castigando de esta manera. Son cuatro choferes que no se están haciendo nada, se ve que no están haciendo nada, y la fiscal igual los encarceló. Así hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer, mediante abogados, todo, y no nos dieron pelota. Hoy están atestiguando los chicos, vamos a ver qué pasa. Si salen hoy, es una gloria para los trabajadores, y si no salen hay que redoblar la apuesta. Hay que seguir peleando. Y... existen pruebas. Los denunciantes no identifican a los choferes. Tampoco hay pruebas de que la fiscal dice coacción agravada. Tampoco se ven porque los videos se muestran a cuatro choferes a un metro del micro. Nada más. Manifestando. Solo eso. ¿Por qué pueden llegar a salir hoy? ¿Lo van a pedir nuevamente? Y Nosotros estamos viendo eso. No queremos hablar hasta que la fiscal nos diga está están los pies liberados. Porque no tiene mérito, no tiene prueba, no tiene nada. Es una bolude lo que está haciendo. Nosotros estamos preparando para pelear. A favor del trabajador. Ahora ella está peleando a favor del empresario, obvio. Van a declarar ahora en un ratito. Estamos esperando que terminen de entrar los chicos a declarar para nosotros movilizar para allá. Bueno, gracias. Ese eh, que el apoyo de la UCA nunca existió para ustedes. No, no metemos el gremio a todo Hoy le estamos pegando a la fiscal que es la que encarceló a los pide. Ella tiene que hacerse cargo porque ella fue la que le puso la cara. Ella y el juez, ¿no? Porque ella le dio la, le pidió al juez y el juez dijo que sí. Así que lo que estamos pidiendo es eso. Sí, gracias, señor.